Explotar con matas de hambre, con hacer guerras de millones, Sin productos aleativos sales a pan de y fuerte en contra de estas injusticias nos convertiremos en sus compinches si no gritamos Santo y fuerte en contra de estas injusticias nos convertiremos